Venga, venga, vete ya para adentro que vamos a empezar. Vámonos. Buen portazo, coño. Cierra bien ahí. Ole, perfecto. Le doy, venga, ponte los cascos que le empiezo el CD. Dale, eso me cargaré. Que ¿Vamos a empezar ya? Venga. Buenas a todos, estáis con nosotros, con el señor Bukowski y conmigo, que soy Jesús, en el segundo volumen del podcast de Amigos.org. Ya, yeah, baby, es pan gratis. <risa> <risa> en esta ocasión hemos venido a hablaros de un género tan prolífico como martirizado en los últimos tiempos, que no es otro que el house, pero no venimos a hablaros de la... Música pseudo-electrónica enlatada para pijas Que venden ahora en la radio fórmula Sino del house de verdad que pedante eres! <ríe> I love it y Venimos a hablaros del house clásico Que es el que se da eh, a finales del siglo 20 y a principios del siglo 21 Entre los años 98 y 2002 Parece que no, pero ha llovido, ¿eh? <ríe> ya te digo, incluso en Sevilla, ¿eh? Sí, sí, aquí llueve de vez en cuando también, ¿sabes? <ríe> Para empezar, hemos elegido un tema del año 2004 que se sale del de, de el ámbito temporal al que nosotros nos circun, circunscribimos en este programa. Y no es otro que el The Weeknd de Meke Gray, que es el 50% de Full Intention, un dúo británico. Lo estáis escuchando ahora mismo debajo de nuestras voces. Y bueno, algunos temitas que vamos a escuchar en este podcast, señor Bukowski. Ya, yeah, baby, no sé, espérate, voy a coger traslí. <risa> Son los fallos del directo. No, que fallo, ni fallo, esto <risa> es un podcast, hostia. Que directo ni directo, ¿no? De directo <risa> ni que, No, mira, vamos a escuchar un poquito de Diamador, vamos a escuchar un poquito de Musti, un poquito de Roger Sánchez, vamos a escuchar un poquito de moloco a las pang vamos a escuchar a modio el tito Puli, a Liam Puli, vamos a escuchar otro grupo que no son tan conocidos como soul searcher o los supreme of leisure sit down eh, vamos a escuchar Alan, temas guapo guapo guapo alanbraxa también vamos Así. a escuchar temones gordísimos en mi pueblo vale crema ¿Qué vamos a escuchar primero vamos a escuchar el house music de, de amador perfecto Vamos a dejar que escuchen un poquito más de Michael Gray y empezamos ya con la crema gordísima. Seguimos aquí en el podcast de Amigos.org con esta sintonía que estáis escuchando por debajo de mi voz que, bueno, ahora mismo solo podéis escuchar la base, más adelante escucharéis la melodía que es el... ¿cómo se llama? Everyday, Everyday in my life, in my life de Dayae con una remeja de Junior Jae. y ahora vamos a hablar de un tema clásico, clásico, clásico, bueno, digamos, no el primero, pero sí el que sentó la base de este estilo. Uno y de la... los fundadores, sí, sin duda sí. Nos va a hablar de él, señor Bubó. No, yo tampoco te dirás que voy a decir mucho, yo simplemente creo que es uno de los temas con el que cualquier aficionado al house se tiene que identificar en cierta forma, o sea, es un tema absolutamente definitorio de lo que es el house, o sea, es un el beat, el, el sample, la vocal... el el ritmo pegadizo o sea es perfecto de lo que es el house y además el, el house no un tipo de house muy estridente en realidad lo que vamos a escuchar es el house music de Eddie Amador que es lo que vamos a escuchar no es una canción muy estridente ni con mucho ruido o sea no tiene muchas cosas es una canción que suena de puta madre ¿sabes? ¿eh? es eh, sencilla que no simple ¿no? sencilla que no simple eso es eh. es más más funky más funquera es eh... Este rollo que triunfó en los inicios del house, del house tal y, como, tal y como lo conocemos hoy, o tal y como lo conocíamos hasta hace un par de años, <risa> antes de que se echara a ver de todo, ¿no? Sí, antes de que me me fuera lo que es ahora. <risa> Una puta ruina. Y, y esa es la línea que más ha triunfado y que, bueno, que más éxitos y más alegrías ha dado a los amantes del house, ¿no? Sí. O esa línea disquera, funquera. Eh, que, que luego va. ha quedado, sigue, sigue, se sigue sí, en el sí. Deep House y en, y en cierto Torre House que se hace, pero quiero decir que no todo ha sido comido por el Electro House Barrera de Fedelegrán no, no, y esas cosas. No, sí, eso, es, eso es un inventario actual. Eso, sí, eso sí, es, es un inventario actual, pero no, te lo encuentras todos los fines de semana en la discoteca, eso me refiero. Es un engendro que está de moda, pero que pasará de moda igual que pasaron la. pasó la moda de los, los bajos, la línea de bajos remarcada. <risa> el 1000% sí, rollo Benny Benassi era, era un cansado, eso sí o sea, eh, Benny Benassi pues, tuvo su momento y, y luego lo copiaron todo Bueno, ¿y, lo, y Benny Benassi que copiaba el rollo de los bajos de los Global DJs? Que no era tan exagerado, no, no, también no, no, le no, pegaba global, ¿Al revés? Global, sí, sí, Global DJs son de 2004 ¿Ah, Benny ¿sí? Benassi de 2003 ah, sí. Incluso de antes, de 2002 eh. ah, tío, bueno, Yo pensé que era al revés, tío No, no, no, Benny Benassi fue el, el, el, el que sentó la base de, ese, de esa vertiente Hostia, luego lo hostia. siguieron todos, sí. Luego vino Vale Music, que lleva unos años desaparecida Vale Music, con su mierda música. Pues no lo sé, yo hace tiempo que no escuché nada, desde luego. Y luego vino Vale Music y, y cogió en su mentalidad de explotar al, al máximo cualquier cosa que suene, que pueda ser comercializada. Empezó a sacar <risa> recopilatorios en plan... Tecno y House latino y Ah, sí, sí, sí. La... bueno, como los de Chilao Que hay decir todos los sí, días ¿eh? sí. y, a La India es Chilao. Chilao, China es Chilao El culo tuyo es Chilao, es terrible <risa> y... Estoy cansado Y bueno, como decíamos como decíamos Hablando de, de House Music de, de Amador Es Algo sencillo Que digamos Sirve como lanzadera Para el resto del House Sirve como. Es como el pentagrama del House ¿no? Sí, sí, se podrá decir lo que quiera, pero lo que no se puede decir desde luego es que no es House. Eso seguro que no se puede decir. Que el nombre viene, el nombre es... El nombre es lo que es el estilo. Yo creo que no, no, es, no es el nombre, o sea, el, el nombre lo puso el tema en sí. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Les ponemos nota a las notas esto para que escuchen el...? Ya que sal está, eh. harto de escuchar hablar de House Music. Da Vamos igual. A... Vamos a poner ahí que suene un poquito ese House Music de Diemador. Todo el mundo entiende el house, music. el house que el house music es una cosa espiritual decía esta canción de, de Amador. Y, al, y una cosa del cuerpo, digo que es importante que esto está yo para bailar. Y una cosa del alma. También, sí. soul thing. Y es verdad, no todo el mundo entiende que el house es, es algo así, es algo que no, no solo se escucha, no es un producto de usar y tirar, ¿no? Es algo que se vive. Sí no es no es un producto como, como ahora lo tienen pero bueno también es verdad que lo que decimos nosotros del house lo puede decir cualquier amante de cualquier estilo de su estilo favorito ¿sabes? pero Cierto. bueno sí, pa, pa, off, sí off the record off the record diremos que lo nuestro mola más que lo de los demás pero, <risa> ciertamente no la verdad lo que pasa que hombre eso se puede decir de todos los estilos ¿no? la verdad es que la música es para vivirla sí. sea del estilo que sea quitando reggaeton siempre ¿no? eh sí. Pero, pero no, la verdad es que duele mucho cuando, cuando tú ves que un estilo que siempre ha sido una maravilla, como es el House, ahora de repente van y lo... Y, y, lo, y lo cascan. Lo, <risa> lo cascan, ciertamente, literalmente. Vamos, lo crucifican como lo están crucificando ahora, vamos, la verdad. Es pero que... bueno, déjalo. ¿sabes? Esto. El tiempo pone a cada uno en su lugar y si la gente ahora escucha a The Clash y Joy Division, esos grupos infumables de un ataque sorco... De... <risa> Y de todos los tipos, ¿sabes? <risa> no creo que vayan a matar el House Music tan fácilmente. ¿Les ponemos otro temita o qué? Vamos a Les poner un poquito de Belamour. Otro temita, un tema que se llama como esta formación, Belamour. Es una de esas formaciones efímeras. efímeras <risa> que es una característica eh, muy propia del House de todos los tiempos. A pesar sí, de y que. Y de la música electrónica en general. Sí, a pesar de que ha habido grandes productores y lo siga habiendo. Eh, desde principio de.. Desde que empezó a forjarse el house, allá por principios de los años 90, con el padrino del house a la cabeza, eh, Frankie Knuckles, que aunque al señor Bukowski no le guste su mayor éxito, que es The Whistlesong, eh, la canción del silbato, o del silbido. <risa> es que me recuerda a lo de los pajaritos del anuncio ese de Renault, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Una canción con pajaritos que hicieron una versión que se llamaba postcorn no sé cuánto. Mm. Ah, eso ah, no esa Ah, ¿no? las palomitas Sí, sí, en su puta madre Eso es una mierda, hombre ¿Cómo te, eso te ¿Cómo te vas a recordar eso? Sí, me... No es de ti. Eh, Entendería que te recordara la mierda de tema este de Bossing Clare Bossing Gaze eh... <risa> <risa> La de esto de Tom Misciclo A de... mí de ese no me puede recordar nada la... porque yo no escucho eso Lost Generation que Ojo, es, Eso lo va a escuchar su puta es madre un, un sample malísimo, horrendo O sea, una forma de... de, de o sea... Si vas, poca... tema, ver, sin, sin crear, está, si vas a samplear eh, un tema... Vos sin crear poca vergüenza ya está, no hay que darle Si vas a samplear un temazo como el de Whistle Song... Hazlo bien, tío, no me hagas una mierda como en Generation, por Dios. Es que eso fue un truñaco. <risa> en fin, volviendo a lo que estábamos... A Belamur, go. A Belamur. Lo que decía, que es una de estas formaciones efímeras del house, eh, como tantas otras, que surgió al principio de... Bueno, al principio. A mediados, más bien de 2001, que fue un año bastante prolífico en el de House surgieron muchos temas y muy buenos la mayoría es un tema que en su momento fue un pelotazo luego ya pasó sin pelo ni gloria por, por las radiofórmulas y, y por la memoria también de de la gente, ¿no? de, de la audiencia en general ¿no? Pero ahí está, luego en 2007 se ha hecho una versión de estas horridas de, de, con, con los bajos, la línea de bajos distorsionada, etcétera, etcétera. Lo llaman Electro House, <risa> en fin. Sí. Eh, pero, este, pero el tema original no, el tema original, el original es más fanquero, más disquero, mmm, siguiendo la línea, en la evolución lógica desde después de este House Music, que fue el, los, los inicios más bien, ¿no? Y, y sí. tenemos, tenemos un sampler que recuerda mucho a, a los temas discos y a los temas funkeros. Así que, con el permiso del señor Bukowski, si él lo estima conveniente. Sí, o sea que enchufe el tema ya, no nos tenemos de gilipollas. está, ¿no? había dejado hablar ya. Muy bien, pues vamos a enchufar un poquito de velamour que ustedes lo disfruten. Año 2001, recuérdenlo, el sonido funk y el sonido discos del Canal House. Y todavía no lo han dejado. Después de este temazo que acabamos de escuchar, este de un tema que a pesar de ser 2001 sigue sonando perfectamente actual y fresco y dan ganas de bailar, os voy a dejar que el señorito Roquefort os hable un poco del, del artista antes conocido como Roger Sánchez, o mejor dicho, del antes artista <risa> conocido como Roger Sánchez, Y del tema In Ever New, en general de su primer disco Y él os va a hablar un poquito del tema Mientras yo voy a pillarme un cigarrillo y encendérmelo A pesar de que el estudio tenga Alarma contra incendio y puede que tengamos que cortar La grabación del podcast porque esto salga Nos mojemos todo y eso Pero vamos, que yo me voy a arriesgar y me voy a hacer un cigarrito Porque estoy a gusto Y os voy a dejar mientras que el señor Roquefort os hable un poquito de, Del señor Roger Sánchez O por lo menos antes era señor Pues me acabo de dar cuenta De que Yo en verdad soy el Cardenal Roquefort. Yo no soy Jesús, ya no soy Jesús. O sea, soy el Cardenal Roquefort. Ha sido un fail. No podíamos grabar, no podíamos grabar un podcast sin, sin un fail de, bueno, de ese tipo. Bueno, you, you fail. Every day. Sí, sin nada, ¿no? Sin nada más que decir. No, eso es lo que al final. Bueno, yo creo que... Río aunque tú te encender el cigarro, yo creo que la alarma incendio, es que no salta porque es que no funciona, pero bueno. Como decíamos, vamos a hablar de... Uno de los grandes fracasos, hablando de Fail, uno de los grandes fracasos del house, sí. que es Roger Sánchez. Roger Sánchez fue eh, una promesa como Guti. Bueno, y fue una promesa que por lo menos durante un tiempo se cumplió. Sí, claro, sí, sí. Una promesa, como dice Bukowski, durante un tiempo cumplida. No como. No como Guti. No como Guti. <risa> Que <llegue a> <risa> Ni como Arthur. <risa> y vamos a dejar vete tranquilo. <risa> y... y este hombre surgió.. En 2000, 2000 2001 eh, Cuando sacó un tema Que todos conoceréis Que es el Another Chance Que sona... sonaba incluso en Cadena Dial Cuando Cadena Dial ponía más cosas Aparte de flamenqueo, barato y guarrería <risa> ¿Luz Casal? Sí, antes de poner solo eso <risa> Pues Ese tema seguro que lo habéis escuchado todo Porque es que sigue sonando incluso Lo podéis escuchar en cualquier recopilatorio de, de Cualquiera, cualquiera que cojan Eh... Este hombre hizo ese tema, incluido en su primer LP, que se llama First Contact, del año 2001. ¿sí? año 2001 Y que debería haber sido el Last Contact. <risa> a pesar de que contiene temazos gordísimos, como decía Another Chance. El, o el que vamos a oír. You don't, eh, you don't know me. You don't know me. Don't... Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. You, can change. you can change me. Ah. Este es I never knew. Nosotros, a pesar de que ese tema fue súper conocido... No vamos a ponerlo porque sería como redundancia, ¿no? Sí. Eh, lo que vamos lo que os hemos traído, lo que os tenemos preparado es otro tema que no, que es conocido, pero no tanto, por lo menos en España, ¿no? En España, para variar, ¿no? Eh, es un tema que se llama I never New y que es un trayazo. Luego ya Roger Sánchez siguió haciendo cosas, para desgracia de todos, y sacó un, sí, LP, sí. un LP nuevo en 2006... Y se, se hizo, y se hizo gurú Se metió la coca eh, Y se hizo sí, gurú sí, Que ya. tenía que pagarse La coca con algo <risa> Lógicamente La coca no se paga sola ¿Me entiendes? <risa> se, se llamaba Come with me Este hombre ya Después del éxito Pues siguió, empezó a pinchar eh, En sitio A pi a, pinchar, sí. <risa> a pincharse A <risa> pincharse Con la aguja De su plato número Y Y se hizo gurú Como dice El señor Bukowski Se hizo gurú Y ahora Pues lo tenemos ahí Con su programista en, en Máxima FM sí. y, y Poniendo mierda Diciendo que que el tema Lost Generation de Boss and fue el mejor tema del año 2005 claro, y claro, ese por el estilo pero bueno hay que reconocerle lo que hay que reconocerle que claro. es a mí me parece que es un maestro de los vocales o sea es un tío para elegir vocales es un tío sí, que la ha hasta que se metió él mismo a cantar sus temas sí parda. La... antes solo en los videoclips en el videoclip por ejemplo de, la, de Line Ever New que vamos a sí, escuchar era él mismo haciendo un papelito actuando como una no hablaba estaba bien lo que pasa es que se metió el pobre a cantar y cantando la leía parda. El temita como se llama fondo. Eh. Mira, mira, mira. Un poquito desde mitad de temita al fondo. Tan guapas las vocales de la ya, ¿eh? Tan guapísimas, sí. Este tema tiene su añito ya también. ¿eh? Sí, pero sigue siendo crema pura y dura, chaval. Eso es de junior, ¿y otro se lo Junior Jack. ¿Otra cosa, perder? Bueno, pero bueno, hay que claro. perdonárselo. Porque así, hecho. así que bueno, bueno, vamos a, a rendir un tributo a Roger Sánchez porque sí. la verdad es que es que sí, hay que reconocer su mérito, pero la verdad es que el pobrecito está los Sí, en fin. Sí que... Vamos a poner un poquito del line de Bernio y que por lo menos la gente se quede con, con el recuerdo de que alguna vez fue bueno. Bad as I do But well, can't you see I never knew That you wanted me too But you do So let's not ask why Not ask why I never, baby, I never knew That you were healing the same thing, We're still friends And I don't want that to change Y traje maravilloso I never knew de Rode Sánchez Vamos a hablar de un tema también de los inicios, como el, el House Music de Diomador, que por cierto, eh, voy a hacer un inciso, eh, yo creía que este tío no había vuelto a aparecer, se había escondido, había hecho eso y ya había desaparecido del todo, no, el otro día escuchando Máxima, sí, da eh, culpa, escuché que ha hecho una nota una remezcla de Madonna, Pero que ahora, ¿eh? Se caga la perra, chaval, no, horrible. 8 horrible. años después de aparecer No, ocho años no, diez años después, chaval, del Home Music, eh. Pasa esa mierda. Además, una, una remezca que es malísima. Por se caga. Si no te habrá metido también como Roger Sánchez, ¿eh? Pero lo que <risa> se, lo... Se, se, han, han, se han puesto a pinchar. Lo que, todo lo que se ha podido meter en 10 años. Imagínate. Por eso te digo, que no me extraña tampoco. <risa> Así que vamos a pasar con otro de esos mmm, productores que aparecen y desaparecen pero que siempre están ahí, que no hacen gran cosa, la verdad, no, ha, no, no hacen muchos temas, pero siempre están ahí como clásicos y que salen cuando menos te lo esperas, ¿no? Eh, estoy hablando de Musti, o Mausti, Musti. Musti, sí. Me, me dicen sí. que es Musti, ¿no? Te, te dicen, sí, te dicen me que dicen, Musti. Me dicen, ¿no? Me informan, ¿no? Te me informan por el pinganillo. Por el pinganillo, ¿no? Pues es Musti, es un tío alemán que un buen día cogió ese y se... Se puso a hacer un tema y fue, hizo... fue bueno, sí, el día fue bueno y el tema también. <risa> fue feliz el día que, que hizo el tema. Este... Horny 98. Horny 98, que vamos a escuchar. Un disco que, un tema que, por cierto, fue un clásico de los recopilatorios de música, de, de música de baile del principio de lo, del siglo XXI, ¿sabes? La, yo recuerdo la primera vez que oí este tema fue en el Ibiza 1099, tío, ¿sabes? En el Ibiza 1099, <risa> cuando todavía eso era un recopilatorio. Y cuando había cosas como el Caribe Mix, aunque creo que eso sigue, sí, lo sigue, siguen sigue, haciendo, sigue, ¿no? O sea, no, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Lo siguen haciendo todo. todo. Cada vez peor. Y, y cuando incluso el blanco y negro mix sí, tenía sí, buena sí, música que... y bueno, y los primeros pioneers de álbum que eran. El, el pioneer, el pioneer, <risa> pioneer los primeros pioneers eran brutales. El primero, el segundo, el tercero no tanto, pero. todo el primero. Y el, el pre... segundo. El segundo, eh, yo salvaría más el disco de House. Ah, ¿no? el, disco no, de, sí, el, el disco de Progressive Dance. Pero no, el primero no, era.. Era. Todo, todo por igual Todo fue gordísimo Fue oh, <risa> gordísimo <yo>. Y <risa> llegabas con una carretilla Que ibas con llevas como una carretilla Para tu casa, ¿sabes? Sí, sí, tremendo, tremendo. Cuando Yo creo que lo que tú dices De la Ibiza 1099 Yo creo que todavía Entonces Blanco y negro Max Records Acababa de convertirse a, De reconvertirse Como blan blanco y negro En blanco y negro, y negro En sí. blanco y negro Sí, sí Yo no creo sé. que fue cuando la primera vez que se veía aquella pantallita de televisión con el blanco y negro mix, ¿te acuerdas? Hasta <risa> <risa> ellos todavía eran discos pasables de que música. Que salía la cortinilla de blanco y negro se escuchaba sí, sí, Chan. Sí. <risa> con sí, el tiburón. Sí. <risa> Grababa la cinta de esta pirata piratas sí. que se compraba en el mercadillo. Uh. Con la carátula de la fotocopia. Un, un respeto que yo en cinta pirata de esa de mercadillo escuché el primer disco de la Spikers, que es un disco que me ha marcado para siempre, ¿eh? Un respeto. Eh, yo tengo mis, mis recopilatorios hechos de estos de, grabado de la radio. Con la voz... Las cintas de varios, y sí. Se, siempre se te cuela la voz del locutor. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué ruina eso? Bueno, aquí estamos. Silencio de cinco segundos y canción. Es terrible. Que, que te pisos en la mitad de la canción los cabrones, a ver. para lo mismo. Qué ¿Cómo hacemos nosotros aquí con el podcast? A ver, cortamos la canción a la mitad. esto fue, a ver. Bueno, a ver. también es verdad que nosotros, como decimos nombre de los temas, animamos a que en vuestras redes P2P busquéis los temas y los bajáis porque lo que pongamos aquí merecerá la pena casi seguro. Y, y bueno... Luego ya meteremos algún filtro para que si algún, alguien de las gas escucha esto, que esta parte pues eh, se auto... Pi, pi, pi, se no, auto... hombre, lo que pasa es que si alguien de las ha escucha esto, yo mmm, aprovecho para decir que me cago en su puta madre, de todos y cada uno. Y yo son sus muertos. ¿tú? Ahí está, eso es. Sus muertos más fresco porque a los otros no, <risa> no importa importan mucho los frescos, los lo recientes, que les duela. Eh, bueno, vamos, después sí. de esta breve disertación sobre recopilatorios y las gas y eso, que si empezamos a hablar de las gas se nos va a acabar posca... Mm, vamos a escuchar un poquito de, de Horny 98 de Musti ¿no? yo creo sí, sí, sí. por recordar buenos tiempos de ese, de ese house caribeño yo deseando, con, el, con el sonido de ese, de, del Latin House que bueno. luego vamos a recuperar cuando hablemos de Jan Puli ay, ay, ay, y, con, y, ay, con esa, y con esas vocales que tiene el, el Horny 98 de, negras, de toque afro son negras afro, o sea, son muy muy africanas Por cierto, de esta canción se han hecho bastantes remises también, incluso de ellos con algunos remises raros con sí, como... grupos como President of the United States o alguno de estos. No, los lo Andy Warhols. Ah, eso, los Dundee lo Warhols, los President of the United States. Lo, con la no canción la de... Horny of Dundee, Horny S. Dundee era A el nombre A del A tema. A. Y, y también con, con el... no me acuerdo cómo se llama, un tema de Bookashay. Sí, sí, pero no sé yo, yo la que más recuerdo Es la de los Bandi Wars. De todas maneras Como la original Ninguna Sí, sí Ahí está o sea, Yo creo que mejor Ir directamente a poner tema Y dejarme de tonterías o sea, Un poquito de Honey 98 De la mano de Musti Paso, ¿te gusta la cintas no? Me ha encantado, me encanta, sí, me encanta. Pues bueno, como hemos llegado ya a la media hora del programa. 35 minutos 12 segundos en estos momentos. Hemos sobrepasado ya de largo. Vamos a celebrarlo ¡Yuhu! con un temazo clásico. Clásico, clásico, esto es lo más clásico que hay. Esto está en la cumbre de los clásicos. Yeah, ¿no? baby. Que es el Sing It Back de Moloco. Yeah, baby. Que no suena. Pues, de, de, tenéis que hacer memoria. Bueno, seguramente el nombre a lo mejor no suena. O compraros un amigo, ¿eh? ¿sabes? <risa> Pero cuando pongamos el tema, a decir... Yo loco, su hermano. A sí. lo mejor con un voz un poquito más grave, ¿sabes? Se puede, se puede admitir que lo digáis como más grave. <risa> vale. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, ¿Qué os puedo decir de Moloco? loco? Pues hacia ojo eh, os puedo decir que... Es un grupo que empezó haciendo experimentos electrónicos allá por mediados de los 90. Vamos, que eran electricistas, arreglaban lámparas y eso. <risa> Hacían microchip de estos Intel genuinos de principios de los primeros. Intel inside 21 <risa> 1, Pentium 2. Y. Y empezaron haciendo cosas raras. Y no fue hasta que un alemán llamado Boris Drugos. De Lugo. Boris de Lugo, yo soy pedido de mismo, Boris de Lugo. Boris de Lugo. Eh, hice una remezcla para ellos en el año 99. A cambio de un kilo de gamba. <risa> <risa> lo de las gambas no sabemos si es cierto, ¿eh? pero es posible. Y una pata jamón, blanco. No, por eso lo hubiera hecho dos remezclas en una. ¿sabes? <risa> no vamos a ponernos exquisitos. ¿eh? <risa> y, y entonces empezó a sonar en todas las redes de pero en todas, ¿eh? Los 40 morcillones, cadena <risa> cada dial. Los 40 subnormales, cadena rectal, o sea, En estas cadenas buenísimas. En mínima FM. Radio Joe. Y, y fue todo un éxito de masa. Luego este, luego este productor hizo otro temazo. Este es otro que hace una cosa y ya no, no sale más, pero Claro, lo que... mientras se come la gamba, <risa> <risa> mientras acaba la gamba no produce, Y luego la hace parte más comida. Lo que hace, lo que hace, lo hace de puta madre, porque luego, en 2001, hizo otro temazo por su cuenta, eh, que se llamaba Never Enough, ah, sí, con la tema. voz de Royce y Murphy, y una, mm. había una remezcla, el tema así, bueno, bueno, pero la remezcla de Chocolate Puma, que me guste Chocolate, Starring Chocolate Pumas ¿Es? Hot Remixer oh, o <risa> Remezclador Gordo Remezclador <risa> Gordo y, y es tremenda ya, ya lo pondremos otro día Si tenemos que hacer más podcast de esto así sí, que en verdad otra cosa no sabemos ¿eh? no vamos a hacer podcast de ópera italiana del siglo XIX pues no tenemos ni puta idea ¿en qué tendremos que hablar de esto? qué remedio ¿no? nos tenéis que aguantar ¿no? Eh. Así que... Y si no, como le dije a uno del blog cuando me comentó, que le dijo que no le gustaba mi entrada y le dije que tenía la X del navegador arriba a la derecha, a ver. Señor Z hace ¿sí? quién, aquí mandamos un saludo desde aquí. ¿Sí? sí, un saludo para que se muera pronto. Pero <risa> por poco no lo aspan en el, en el post de Picasso. Sí, se muera. Venga, <risa> siguiente, temita. ¿te se Temita, corto. Thing is bad. Venga, para adentro. Vamos a escudarte. Antes de eso, ¿qué te pongo? ¿La, la versión original con Remy o qué? El Remy de Bordelugo. de Lugo. El remedio por el de lugo Claro, que, que está ahí o tiene ahí en el pues mientras, mientras lo busco, vamos a dejar un poquito de la sintonía otra vez que vamos a hartar las notas todos de escuchar la sintonía. Está guapa, está guapa. Temazo. O sea, ¿Qué temazo más gordo, tío? Sin palabras, sin palabras. Boris de Lugo, eh, como te decía yo ahora mientras estábamos grabando, debería salir más de Lugo y tirar para Vileo, o para Santander o por ahí. Se ganó, se ganó la Caja Gamba. Sí, sí. No me hable de Santander, me pongo nervioso. <risa> fail, <risa> otro fail. Sí, sí, no, de fail, yo. Cuidado. Eh, Bueno. Cuidado con los fails. Corramos un estúpido. A mí te voy a a ti el fail a ti en la cabeza, ¿me ¿no? entiendes? <risa> <risa> bueno, pues con esta sintonía... One more time One more time. Siempre la misma oh, Estamos rayando tela Que sí Esto es más rayante Que resplandor de Starly Kubrick Rayante tela Pero está guapa yo Está guapísima, chaval eh, Seguimos hablando de House de, de un tema Que salió en el 2000 No como lo vais a escuchar ustedes Sino en su versión original Porque este es un... Os vamos grupo. a poner una remezclita Sí Del señorito Stati Revenger Buah, qué, qué máquina Que también ha hecho otro temazo Llamado Happy People Y otro temazo llamado On... Na, no, Ona no, eh Soul High, So High. So high eso no era de Galio? No. Se, ese era so many times. Hostia, no, <risa> hostia. Oye, qué cago que tenemos nosotros aquí de nombre. Yo ¿eh? no, es que a mí me educaron frente de un colegio de pago, entonces en inglés no me lo terminaron de enseñar, me entiendo. No, ¿Eh? no, no, hombre, eh, Este hombre, este eh, Tati Revenger es, es un tío que, que también eh, hace una, una cosa cada siete años. Pero lo que hace... Otro del club de la caja gamba, ¿eh? Ahí <risa> Pues los lo Supreme on Leisure, que estamos aquí nosotros enseñando esa última palabra, Leisure. Bueno, tú. Bueno, <risa> yo. Eh... Que yo me quería en frente un código de pago y no soy capaz de pronunciarlo. <risa> pues esta gente se dedica a hacer cosas raras en plan Big Beat y... Yo qué no sé, cosas raras. Cosas raru, raruneces, <risa> vamos, raruneces en general. Rarunas gordas. Y sacaron este tema eh, en el año 2000 Y bueno este yo Este tema bien pues, nombre que todavía no lo has dicho Divine Divine Dentro de su álbum 2 Divine Operating System Y yo conseguí hacerme eh, Por el emule Inxtremi digamos Con el single que trae otras remezclas De gente como Ian Pully Que tiene por cierto dos en el mismo single Que I am Pully sí, lo merece Una en DAV y otra en Y otra yo normal, no, no. Sí. I am Pully lo merece Y eh, encontramos esta de Static Revenger como la primera del single. Sí. Temazo gordísimo. Sí. De, además, me... un iniciador de lo que hoy se llama Soulful House. Sí, Que sí, es una sí, cosa sí, de las sí, que sí. más se practica y además del, del house que mejor suena actualmente, yo diría. Además es que se nota mucho, si escucháis otros temas de Static Revenger, se nota mucho la base. La base es la típica suya. Es muy, muy marcada, muy... Pero muy soulera, muy rollo amplio de negro y sí, sí, sí. mucho jamón, o sea, esos, esos teclados así melódicos, o sea, un Rhodes, un jamón, ese tipo de cosas que son muy clásicos de la música afroamericana, molan un huevo, ¿sabes? Y el Soulful House yo creo que hoy en día es de lo que más se practica junto al Minimal. Sí. El Soulful y el Minimal yo creo que es lo que mejor suena hoy en día casi, porque el Electro House está hecho polvo y... El Electro House es una mierda, ¿no? Lo que hay hoy no es Electro House. No, bueno. El Electro House lo que hace Prida... Sí. Otro que ya, ya mismo va a estar harto coca también Uf. Sí, ah. ¿qué dice, tío? Pero si harto coca están todos. El único que se quitó de la coca fue el prodigy Pasé el Orway Number, Never Out Gun. Se pasó, dice que dejó las pastillas y se pasó a vino Y le salió una mierda de disco O sea, por mí que se siguen metiendo uh -huh. Cuando se murieron, se murieron Por lo menos hicieron discos, o ¿sabes? Claro ah, Ya se pueden ir a cagar ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que decía? Sí, Soulful Soulful puro Forever Como la sesión <risa> esta que tú me pasaste hace un par de años Sí, de Kevin O. Kevin Go es un DJ de no sé qué para de unido. no me acuerdo.. Pero de era todas de juntar, manera, DJ Ángel, no sé qué. Ah, el Ángel Monroy. DJ Angel, Ángel Monroy, sí, pero también. O sea, el Kevin Go también te lo pasé, el Housework Volumen 1. No, esa me la pusiste, pero no Ah, pues. Pusiste. Sí, Ángel Monroy lo que pasa es que le gusta de remezclar soul full puro, o sea, no te tiene remezcla de DJ Espina. ¿sabes? DJ eh, Espina, qué máquina. Ángel Mon, el Ángel Monroy le gusta mucho el DJ Espina. o sea, no te se se sí. danilla, ¿sabes? Qué máquina es. Ese, sí, no sí, es tengo. enorme. Y. Y eso y. Y la verdad es que si escucháis el tema original, no tiene nada que ver con esta remezcla, pero os recomiendo que. que escuchéis otro tema de. otros temas de, de Static Revenger porque. porque notaréis ese sello. Notaréis claramente ese sello que deja él en sus producciones y remezclas. Sí. Y vamos a escuchar ahora ese Divine de Static Revenger sobre canción original de los Supreme Beings of Leisure. Y después de haber escuchado este enorme temón, este divine, vamos a volver un poco la vista atrás y vamos a volver a otro de esos pilares fundadores de lo que conocemos como música house. Y vamos a volver a escuchar el tema llamado Music Sounds Better With You del grupo Starda, si mucho no me equivoco. Corrígeme, Roquefort. Eh, sí. Porque siempre los que fundan Star Sailor y no tienen nada que ver. No, no, para nada. Star Sailor son de 2004. También hay un temito guapo, el Sport de Flor. Oh, sí, Con una sí. remezcla de Thin White Duke. Que sí, sí, sí, él sí. es la que todo el mundo conoce. Muy dura. Un sonido bastante progresivo. Thin Duke es, es una máquina haciendo remezcla. Sí, es remezcla de muchos grupos, de Madonna, de muchos grupos poperos, ¿eh? Sí, Eso sí, no, no, sí, sí. Y como Cicada, ¿te acuerdas de Cicada? ¡Guau, ¡Wow, qué grandes! <risa> ¡Qué grande! ¡Guau! ¡Wow! Tremendo sí, tiempo. Sí, bueno, pues eso, vamos a escuchar el Music Sounds Better With You, que es un título que mola un huevo también. O sea, yo creo que los de, los de esta época, porque también el Music Sounds Better With You también es del año 2000, tenían más arte para poner títulos que los de ahora, ¿sabes? <risa> los títulos de ahora son un poco ruinas. I love you. I love you. Forever you young. Fucking you in the night. In the ass. <risa> put your hands up for Detroit. <risa> sí, put your hands up for Detroit. <risa> Fucking you in the ass at night, if you let me. <risa> Muy importante, if you let me. <risa> If you don't let me, vamos a tener problemas, ¿me entiendo. No? o <risa> eh, sí, vamos a dejar después este de sobre ese sonar. <risa> vamos a un poquito de música son On Better Otro tema que destaca por su sencillez, que no es simpleza. Un sonido también en el rollo soulful, unas cajas y unos bombos que no son nada eh, agresivos al oído, todo muy suave, muy bien calibrado todo. Y en definitiva, es un tema que suena muy bien y que es otro de esos temas que parece que no lleva ni medio minuto escuchándolo y han pasado seis minutos de tema. Es también un tema, perdón, Y si no me perdonan me da igual, es un tema que ese mismo año creo, el sampler… Sample. Sample. La melodía de este… El Music lo usaron como sample. Unos notas que se hacían llamar JFK Ah, sí Ni idea Sí, tampoco Eh... Pero el tema está guapo, en verdad, eh Lo pero usaron. Como la original nada? Pues yo incluso te digo que me gusta más, eh You are going to fail if you continue to care <risa> <risa> You understand me, motherfucker Motherfucker in the night in the ass <risa> Bueno, dejaremos Dejaremos los gustos para luego Sí, sí eh, eh... Lo cogieron e hicieron Un tema con ese... Con ese. esa melodía Con una base quizá más, más acelerada, ¿no? No tan soft, no tan soulful, sino quizás más cercana a un house más transero, quizás. A mí es que eso no bueno, me gusta. No, no, no es house transero. Es que me estoy acordando, porque está en un recopilatorio, que va eh, va subiendo el tono. Empieza con el house tribal, ¿no? Así un poco house disquero, fanquero, luego empieza con el house tribal, luego va evoluciona un poco hacia house más transero. Está muy bien ese disco, ¿no? Y este tema que os digo mm, Reunía también eh, Un sample De, de la voz de, de John Fitzgerald Kennedy Por eso de JFK sí, En su famoso discurso de What America will do for you, etc, ¿no? Y es que eso no puede hacer lo otro <risa> Homer Simpson, el rey del universo <risa> <risa> y, y entonces pues, pues nada Es apunte Apunte... Apunte tonto de las... ¿Qué hora es? An Anécdotas verídicas. Anécdotas verídica. No, no solo es verídico, sino que además es cierto. Son las 8 y 22. Pues eso. Ya no hemos pasado la hora, seguramente, pero la verdad es que no todo exactamente igual. Bueno, estamos sí. en 57 minutos y medio, Pero mientras, mientras que dejamos sonar ahora otra vez de nuevo One More Time en la sintonía de Dayae. Ah, que mola, ah, que mola, ¿eh? Ah, guapa, ellos. Si no os gusta, acabaréis odiándola. Pues. Y si os gusta, seguramente también, de todo lo que la hemos puesto, <ríe> o sea que... Pues nada, vamos a dejar con el Vamos chill. a escuchar. Mises on video de los Stardust. Ya, yeah, baby. Tras este Music Sounds Better With You de los Stardust, nos estamos acercando peligrosamente al final de nuestro podcast. Os informo de que nos quedan solo dos temas que poner, y uno de ellos, que es el que vamos a poner ahora, es una. también una pieza clásica de la música House, proveniente del año 2001, y es un tema que se llama Running, y que creo que sería mejor que el señor Roqueforos hablara un poco de él. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, este tema es eh, más bien del, de ese grupo de temas como el del amor que os hemos puesto antes al principio del podcast que fue todo un pelotazo en, en su época, en su año, en el 2001, como ya os digo, un año extraordinario para recordar, o sea, ya a mí se me olvidará en mi vida fue un pelotazo gordísimo y sonó mucho en, en programas como World Dance Music Con el amigo Ricky García Cuando entonces... lo dirigí a Ricky García, sí, antes de que fuera una mierda Y después de Fernandisco Sí, Que, también <risa> que Fernandisco era... era otro engendro bueno. Era una mierda gorda Sí, sí, un engendro bueno Y, y este tema eh, Luego ya no, no fue Se olvidó para siempre o sea que no... Por cierto, uno de los festivales del World of Music fue aquí, ¿no? O era todos los años aquí Sí, todos los años hacía el World of Music Y traía incluso gente que, que tenía que ver con el dance Y medianamente con la música electrónica, ¿no? Pero porque era ya... siempre aquí, ¿no? Sí, bueno, siempre. Se hacía en todas las ciudades. y Aquí también se hacía. Ahora vale, se vale. pasa a llamarse Sevilla por Music, mariconadas varias. Mierda, mie mierda pura. Y ya, gracias a Dios, <ríe> no lo hacen. Ah, vaya. Y entonces, eh, este tema luego ya no se ha vuelto a oír. No, la gente no ha vuelto a saber nada. Y es, un, es una desgracia porque mm, es un tema so gordísimo. Tiene una línea de bajos muy remarcada. Eh, y anticipando incluso... Es muy oscuro. Anticipa el sonido que más tarde del que más tarde se apropiarían otros productores como. Y lo tomarían con, por bandera. Incluso arruinando ese sonido, ¿no? Como hizo Benny Benazzi con esos, esos bajos, que luego le quedó una cosa guapa, ¿no? y eso, pero para un tema y dos. Ya está. Bueno, ya para es. los que no estén familiarizados con el tema, que busquen Benny Venasi satisfaction en el en el YouTube y se encontrarán a la criatura. <risa> Gloria bendita. Y, y además también tiene Tiene dos pedazos de sampler, uno masculino y otro femenino, que se funden entre ellos. Lo vamos, cual como da, en la vida misma. <risa> lo, cual da, lo cual da una, un temazo increíble. Ya, yeah, baby. Así que, bueno, os vamos a dejar con este running. Y espero I que disfrutéis con él. Cuz I need you and I want you every day of my life. I need you. I want you every day of my life. Of my life. que estáis escuchando no es el running es ¿eh? la sintonía one more time no pero es que vamos a poner tema pero es que estamos escuchando la sintonía y yo me subí esto pues está increíble como suena buenísima tío bueno ahora ya sí ahora vamos a escuchar ya ese running ya porque por desgracia se pues hace tarde los van a echar del estudio Sí, cabrones y bueno se va a despedir el señor Bukovsky de todos vosotros sí, con, un, el ojo. con un saludito pero para que se mueran pronto <risa> <risa> <risa> <risa> un saludo sí, a todos los compis del instituto hostia ha visto el vídeo ese de para toda la gente de Colada no de que pueblo de madrid ¿Qué va? ¡Viva el Semen Español! ¿No lo has visto yo? Que va? Qué pues, ruido busca, busca Viva el Semen Español en el YouTube y, ve, y no te tiene que tener como 5 años Hostia oh, para, para toda la gente de no sé qué pueblo de Madrid ¡Viva el en Español! Y diciendo yo mmm, Si yo fuera tu padre Tú hoy no vivías más ¿eh? <risa> Yo quiero saludar a mi madre Que seguro que me está escuchando No, te estará viendo Nunca Tu madre siempre te está viendo Nunca te está escuchando <risa> Es verdad Hello, para Hola tú, mamá Para tu madre tú estás en el cielo de Truman está, eso, eso es lo que hay Esa es la vida Y bueno, ¿qué es esto que está sonando de fondo con lo que nos vamos a despedir? Esto es un tema del año 2002, que se llama... Ultraloft. Mmm, Ultraloft, Ultra coño, que no me acordaba ahora. De los <ríe> Groove Cartel. Ya, yeah, baby. De esa vertiente más jazzística del house, porque son de Nuevo Orleans. Ya, yeah, pues si siendo Nuevo León es muy difícil, no sé, bueno. Eh, y, o no mezclas con el jazz. <ríe> Nuevo León, lo peta. Así que, bueno, sin nada, sin nada más que deciros, Damos por concluido este podcast. Hasta la semana que viene. O oh, la otra, según los problemas que tengamos, <ríe> las vacancias, etcétera. Ah, a lo mejor deberíamos preparar una especie de Navidad para grabar la semana de que viene. De tres horas. No, de tres horas, no, no lo va a escuchar ni. vamos. Vamos, no, eh. Eso no es posible. No es posible. Así oh, bueno, que vale. nada, con esto vamos ya terminando. Os dejamos escuchemos Os dejamos que escuchéis, no ya lo escuchamos muchas veces antes. Que escuchéis este ultra love de los Bros Cartel. Y esperamos que estéis ahí la semana que viene. Disfruta, sed felices.